Las wikis presentan una mirada integral sobre la educación, destacando su papel transformador en la sociedad. A lo largo de los temas, se evidencia cómo la educación no solo transmite conocimientos, sino que también construye identidad, promueve la equidad y forma ciudadanos críticos. En las primeras wikis 1 a 4, se analiza cómo la educación ha evolucionado desde un modelo tradicional centrado en la memorización hacia un enfoque más dinámico que valora la diversidad, el pensamiento crítico y la participación activa. Se cuestiona la idea de un único modelo educativo válido y se promueve la inclusión de contextos culturales diversos. De la Wiki 5 a la 8 se resalta el papel del docente como mediador del conocimiento y facilitador del aprendizaje, más allá de ser un simple transmisor de contenidos. Se enfatiza la importancia del vínculo entre escuela, familia y comunidad, así como el impacto del entorno social en el proceso educativo. Entre las Wikis 9 y 12 se profundiza en la idea de una educación crítica y liberadora inspirada en autores como Paulo Freire. Aquí, la escuela es vista como un espacio para el diálogo, la reflexión y la transformación social, donde los estudiantes dejan de ser objetos pasivos y se convierten en sujetos activos de su propio aprendizaje. Las wikis 13 a 16 abordan temas más estructurales, el papel de la educación frente a la violencia y el conflicto social, su influencia en la empleabilidad y su rol en la formación ciudadana. Aquí se reflexiona sobre la capacidad, de la educación para crear oportunidades, fortalecer la democracia y generar paz en contextos de desigualdad o violencia, se plantea que un buen maestro no solo enseña, sino que inspira y acompaña. Debe ser empático, promover la inclusión, fomentar el pensamiento crítico y mantenerse en constante formación. Acciones como promover campañas escolares, adaptar clases a contextos diversos y ser vocero frente a políticas públicas reflejan este rol transformador. La inclusión no es solo aceptar estudiantes con discapacidad, sino adaptar los espacios, métodos y actitudes para que todos aprendan con equidad. Se evidencia en prácticas como el uso de materiales accesibles, el apoyo profesional y las metodologías flexibles. Un aula inclusiva es diversa, participativa y respetuosa de las diferencias. Finalmente, de la wiki 17 a la 20 se presenta una comparación de sistemas educativos en distintos países, mostrando cómo factores como la cultura la economía y las políticas públicas determinan la calidad educativa. No se propone un modelo único, sino que se invita a pensar en soluciones contextualizadas y justas.